todo de mil ojos todo donde no llegan los ojos en un lugar del universo en algún lugar del universo se escucha el pipa pa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 La madrugada en Mar del Plata y la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. Desde todos estos puntos y en esos tiempos terrestres se emite nuestro mensaje al cosmos, a otra comunidad como la nuestra que quizá pueda recibirlo, decodificarlo y contestarnos probando de ese modo que no somos los únicos en la inmensidad del espacio. Berner Israel, científico canadiense, postuló que los agujeros negros podrían ser descriptos por una solución particular de las ecuaciones de Einstein, la cual fue hallada por Karl Schwarzfeld poco después del descubrimiento de la relatividad general. Al principio, mucha gente argumentó que, puesto que un agujero negro tenía que ser perfectamente esférico, solo podría formarse por el colapso de un objeto perfectamente esférico también. Una idea que para otros solo sería mito y leyenda. Quien saca esta herida de esta to the church out in the world de radio, en procura de alguna otra civilización, Big Bang, Bang, en algún lugar en un se escucha en Big Bang. Bang. Un titánico sucesor ocurrió hace unos 15 mil millones de años, 15 mil millones de años, 15 mil millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Un gran saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de las emisiones recibidas por la red satelital de Farco y a través de toda su cadena de radios repetidoras a pesar de tener una interpretación diferente del resultado del científico Bernard Israel Roger Penrose y John Wheeler argumentaron que los rápidos movimientos involucrados en el colapso de una estrella la harían perfectamente esférica y por lo tanto así también lo sería el agujero negro que origine como si ello fuera obra de Merlín, el mago. Sir Hector, Sir Bors, Sir Blamore and Sir Leo Boris, the only surviving knights of the Round Table, ended their days after a pilgrimage to the Holy Land. Soon after, the Saxons conquered all of Britain and the realm of law was over. Many believed that Arthur would return to reestablish the Holy Realm of Law and save Britain in the hour of its deadliest danger. About the year 1200, the monks of Dastonbury discovered the bones of Arthur, very near to those of Gwinnemir. Beneath the coffin, a stone remained with a letter of cloth, or the letter inscription here lies King Arthur in his tomb, with Gwinnemir, his wife, in the island of Avalon. serianes de radio, en procura de alguna otra civilización. Big Bang, en algún lugar del universo, se escucha en Big Bang De acuerdo con el punto de vista de los físicos Roger Penrose y John Wheeler... ...cualquier estrella en rotación, independientemente de su forma y su estructura interna... ...acabaría, después de un colapso gravitatorio, siendo un agujero negro perfectamente esférico. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo... ...en procura de establecer el preciso instante del inicio...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 En la conducción, Jorge Ingenieros, Operación Técnica y Puesta en el Aire, Hernán Llunes. Dirección General, Hernán Dicic. Colaboran aquí en el piso, Luca y Javier.